Bueno, Hernán Salinas, te cuento que ya está en contacto con nosotros el demógrafo, compañero Guillermo Mació. Con el día cambiado hoy, Guillermo, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Lo bueno. mismo para nosotros, recibirte a vos, Guillermo, cerrando la semana, en este caso para seguir reflexionando, dejando planteados temas sobre las mesas que nos hacen pensar. Eh, pero vos eh, querías hoy nos proponés arrancar eh, ahora que tanto se habla de Colombia, ¿no? Por lo que está pasando, pero querías hacer una mención particular sí. a alguien de Colombia, ¿no? Sí. Quería hacer una una mención a un fenómeno, un fenómeno humano que es prácticamente único en el planeta, que es un uruguayo que yo tuve el privilegio de conocer. Hace unos 20 años, cuando empezaba esta, esta historia que es homérica, porque es un niño que nació ciego absoluto, nunca vio la luz, nunca, y el padre se dedicó a educarlo para leer las voces, leer las voces e interpretarlas. Y comenzó por reconocer el sonido de los pájaros, sin verlos, sin nunca haberlos vistos y sin nunca tener la posibilidad de verlos. Y ese hombre, con su hijo, empezó a recorrer el mundo. Estuvo primero en mi establecimiento de campo, donde empezó los ejercicios de reconocimiento y grabó el primer disco, que lo tengo como un recuerdo. Y luego se fue a Brasil, a Campinas, ahí tuvo un entrenamiento y hoy es un hombre famoso en el mundo que ese eh, Juan Pablo Curazo, un hombre que ahora tiene 34 años, es único en el mundo y es capaz de reconocer el sonido de las aves sin nunca haberlo visto. Es un ciego que nunca vio la luz, nunca la verá, nunca vio un paisaje y simplemente por el olfato y el oído se puede manejar desplazándose con autonomía plena yo lo quería mencionar porque es un orgullo para el uruguay es el único el único ser hoy vivo en el mundo que tiene esa actitud y que ahora está viajando por colombia por colombia ha estado en media en medio mundo donde la fauna eh, eh, de pájaros es enorme y de una riqueza y supone para él un desafío enorme porque son pájaros, vinieron, no existen en el Uruguay, nunca los verá y el desafío es reconocerlos por el solo sonido de ellos. Creo que los uruguayos debemos conocer esta persona, este símbolo de lo que es el esfuerzo, la dedicación, ante un desafío de la naturaleza que hace nacer a una criatura que nunca verá la luz y que sin embargo es capaz de comunicarse con la naturaleza. Si tienen la ocasión los oyentes, si algunos seguramente lo conocen, otros no. Si tienen la ocasión de buscar el nombre de él es Juan Pablo Culazo con dos c's al final, verán la historia maravillosa que es Sí. Quería hacer mención porque han salido ahora un artículo eh, en la prensa internacional que habla de su biografía. Guillermo, ¿te acordás que los oyentes de la radio tuvieron la posibilidad de escuchar las grabaciones de esos pájaros, gracias a que vos hiciste llegar esos datos de lo que había identificado este muchacho? Claro, exactamente. Él, la primera grabación que hizo fue en mi establecimiento rural. Sí. Yo no podía creer porque la había hecho en presencia mía y él lo reconocía perfectamente. E incluso salía a caminar de noche por el campo y yo le decía, te acompaño porque la huella es peligrosa, la podés perder. Y me dice, no te preocupes, yo reconozco la humedad del pasto y de la tierra firme sin pasto el sonido del paso aunque te parezca mentira el pa el sonido del paso cuando pisaba pasto o pisaba tierra firme para él era perfectamente sí. reconocible Lo yo por las pregunta... dudas Guillermo, por las dudas que alguien de la familia de él escuche quiero mandar un saludo a la familia del padre no que es al que yo conozco sí. eh, los culazos sí. escapinos de Colón, Culacio claro. Capino, que eran sí. tenían viña, bueno, muy buena gente. Yo lo que te digo, este Ángeles, que el padre tiene un mérito aunque tiene el animato sí. porque dedicó su vida, sí. él me lo dijo personalmente, que está, el hombre ahora tiene 34 años. Yo lo conocí cuando tenía 16. Claro. claro. Este, Juan José Juan Pablo el padre Juan José. Sí. Eh, pero él eh, eh, esta maravilla este señor ahora tiene 34 años. Ahí va. Y yo lo conocí cuando tenía 16, que había toda una incertidumbre sobre el futuro y, y lo que las posibilidades que tenía la criatura. Bueno, hoy es un hombre de reconocimiento mundial. Sí. Entonces, Yo estaba eh, para... leyendo, Guillermo, en algunas notas de prensa, incluso la CNN le ha hecho notas, bueno, muchos medios, que tiene la memoria más de 4.000 melodías de pájaros de América del Sur y es capaz de reconocer al menos hasta 1.500 especies diferentes. especies diferentes, Claro, dice. exactamente, es una verdadera genialidad. Y es uruguayo y entonces debe de llenarnos de orgullo que haya una persona en esas condiciones, con el esfuerzo de superación increíble, si a uno se lo cuenta no lo cree, si lo ve queda pasmado, este y que esté en plena actividad recorriendo el mundo, desafiando la naturaleza y reconociendo solo con su oído distintas expresiones, no solo ya de aves, sino de oleajes, de marea, de mares, es una cosa impresionante su biografía muy bien, bueno ojalá la yo gente se... Difundirlo. sí yo quería difundirlo aprovechando la audición porque ha salido en la prensa internacional un artículo sobre él que debe ser un orgullo para todos nosotros y más los que tuvimos, yo tengo como tesoro el primer disco que grabó con las aves del Uruguay, el MIA establecido Claro, en mi establecimiento, yo no lo podía creer claro, claro, eh, sí ojalá que la gente se, se interese y busque más información sobre él bueno, eh, queremos no queremos quedarnos sin tiempo para abordar una segunda parte de lo que vos venís reflexionando respecto a después de la pandemia cómo sigue la historia, ¿no? exactamente, cómo sigue la historia alguna para mí la teoría es que cada periodo histórico produce un tipo de ser humano. Si uno recorre la historia va a encontrar que hubo sucesivos tipos de hombres que tenían una causa principal. Desde el hombre que hizo, que hizo las cruzadas para reconquistar Jerusalén Durante cuatro siglos el hombre estuvo luchando Para reconquistar el hombre europeo Básicamente América no estaba descubierto de Recuperar Jerusalén Que fue el hombre de las cruzadas Tomó cuatro siglos Después vino el hombre de la independencia en América Después vino el hombre de la construcción de la república Después vino el hombre de los partidos políticos Después vino el hombre del automóvil Todo, todo muy mezclado Y ahora aparece esta pandemia. ¿Qué hombre sigue después? ¿Aprenderá el hombre a cuidar la naturaleza? Esta lección que nos está dando hoy, que nos todos nos tiene a todos nosotros con mucho temor, cla enclaustrados con aislamiento, con separación, ¿qué hombre va a producir? ¿No será que la, el resultado será un hombre...? que se ponga en relación amistosa con la naturaleza, que no siga, sí, porque hay que pensar que el ser humano es el único ser sobre el planeta Tierra, el único que contamina el agua, el suelo, el aire, con agrotóxicos, con veneno, con esto, con lo otro, con otro, eh, y el agua, que es el bien sagrado de la naturaleza, está contaminado solo por por el hombre, no hay otra especie humana que contamine el agua, ese hombre tiene que cambiar entonces mi esperanza que seguramente no veré es que el hombre que venga después de esta pandemia sea un hombre hombre-mujer, obviamente ¿no? que se establezca una relación amistosa cuidadosa y protectora de su medio ambiente si no, otra pandemia vendrá. Porque una de las teorías que se maneja hoy es que la población humana ha excedido el número que es capaz de tolerar el planeta Tierra en las condiciones actuales de consumo. Hay muchas preguntas, los científicos más avanzados, se pregunta ¿cuánta gente puede soportar el planeta Tierra? Y resulta que según esos cálculos, la población ha excedido la capacidad. Es como si en un ómnibus de 40 pasajeros hubiera 60. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, el desafío que tenemos nosotros, los que estamos sobreviviendo a la pandemia, es ¿Cómo concebimos el futuro para los que sobrevivan y para nuestros hijos y para nuestros nietos? Tendrá que tener otras relaciones armónicas. Y cantidad de absurdos que hoy se cometen, y una de las invitaciones que yo haría a la audiencia, a la audiencia reflexiva que la tenemos y en buen número, que reflexionen sobre las macanas que hacemos permanentemente sin darnos cuenta de... ¿Cómo agresiones a la naturaleza? caso típico urbano es regar la vereda con agua potable que fue tratada para hacer bebida, no para lavar la, la vereda. ¿No? Claro. ¿Y cuántos se consumen más litros de agua lavando veredas en Montevideo que el agua que toma la la gente? Aunque claro. parezca mentira, desperdiciamos más agua que la que aprovechamos. Otro ejemplo es Montevideo consume 400.000 litros de leche pasteurizada por día. ¿Qué hacemos con las 400.000 bolsitas de plástico que tiramos a la basura? Son cosas cotidianas que nos parecen normales, pero que son absurdas, totalmente enemigas y amistosas con la naturaleza. Pongo dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Le dejo a la audiencia que imagine que es un buen ejercicio ¿Cuántos actos constantes, cotidianos, que nos parecen absolutamente normales son terriblemente agresivos contra la naturaleza que nos está rodeando? Entonces, sí. esa es mi propuesta. Pensar cómo podemos restablecer una relación amistosa con la naturaleza y enseñársela a nuestros hijos para que nuestros hijos no apliquen no practiquen esos vicios destructivos. hay si uno se pone a observar el comportamiento urbano en cualquier parte del planeta, ve que el trato es terriblemente destructivo. Para empezar, el automóvil la combustión interna. No puede ser que estemos consumiendo combustibles fósiles que tardaron millones de años en formarse para que un hombre vaya de su casa a su oficina rechazada solo en un auto. Es absurdo, es absurdo porque se acaban los combustibles fósiles y los hombres se quedan sin vehículos. Entonces hay una cantidad de tecnologías, sobre todo desarrolladas en el siglo 20 que van a tener que desaparecer más pronto, más temprano que, que, que tarde. Claro, lo hemos hablado contigo, Guillermo, que esto pasa también por establecer otros modelos de, de producción de los bienes de consumo, de los servicios e incluso de los alimentos, de la producción de alimentos por ejemplo, ¿no? Claro, es, es perfecto lo que has dicho, es consecuencia de un sistema que no le quiero dar el nombre porque todo el mundo lo sabe, consumir Comprar es un acto de felicidad. Yo soy feliz si consumo. El mercado estableció como ley de felicidad que si yo poseo objetos o consumo determinados bienes, soy un hombre feliz o una mujer feliz. Y no es así. La felicidad va por otro camino. Comprar es un acto de felicidad. Yo ya dije en una audición ¿cuál es el símbolo edilicio que va a dejar nuestra generación y va a dejar el shopping el shopping es el lugar donde la gente se sienta feliz, cómoda, aunque sea para ir a ver no, uh -huh. la gente no pasea, no va a visitar la catedral, no va a visitar los museos, va muy poca a los parques, a las grandes construcciones va al shopping porque el acto de felicidad es sinónimo de comprar Soy feliz cuando compro, cuando poseo un objeto que se me ha promovido para que yo lo compre. Todo ese círculo de consumo tiene que romperse y desaparecer. Desaparecer para sustituirlo por artículos de uso que sean producidos de manera amistosa con la naturaleza. Si no, estamos, estamos ya padeciéndolo cuando distinguimos la comida chatarra de la comida de calidad, cuando compramos carne de primera calidad y carne de tercera, que es de un animal criado artificialmente. Claro. Explico? Está Tenemos escuchando, que... Guillermo, alguien que usted conoce, que es María Elena Melo, que Ajá. envía mensajes, dice, a mí me duele cuando veo lavar los autos y dejan salir y salir el agua, un disparate, es verdad todo lo que dice Mació, dice María Elena. Bueno, me, me, me produce un inmenso orgullo que María Elena Nelo esté comunicada conmigo, porque para mí es un privilegio que una persona de ese calibre esté escuchando nuestra modesta visión Bueno, y Cecilia también, que siempre está al firme escuchando, dice, abrazo sí, sí, sí. afectuoso a Guillermo, gracias por ese apoyo de puntapié a ese maravilloso ser que nos demuestra que con decisión, pasión y voluntad siempre se llega al objetivo que uno tiene. Hay como una dicotomía en el hombre. Por un lado, vemos a nivel mundial gente que trata de minimizar cada vez más su huella, pequeñas casas autosuficientes, huertas orgánicas, etcétera. Pero por otro lado, aquí sale la gente desesperada por consumir en shoppings, pedidos ya, etcétera tirando cada vez más eh, plástico que nunca y siendo absolutamente dependientes e inútiles en su alimentación dice Cecilia claro. bueno, muy bien Cecilia es muy, muy ajustado yo coincido plenamente con ella le agradezco y siempre tenemos que tener la bandera levantada en esta prédica porque tarde o temprano más temprano que tarde no solo por la voluntad del hombre solo por las reacciones de la naturaleza vamos a tener que cambiar y después de la pandemia yo abrigo la esperanza de que empiece a florecer un nuevo ser humano que tenga una relación amistosa con la naturaleza amistosa en el que, en sentido de usarla y cuidarla ningún agricultor que cuide su tierra la va a sobredosificar con abono o fertilizantes porque la intoxica y bueno Todo todo ese abuso que hace el hombre sobre los bienes naturales que son tan simples como la tierra, el agua y el y el, y el aire, los aires están contaminados a 10.000 metros de altura, ¿no? Claro. El agua está contaminada en cualquier arroyuelo, está contaminándose en los océanos. Entonces, eh, tenemos una masa de acumulación de desechos humanos que tarda Tras décadas en digerirlo el planeta Tierra y entre tanto nosotros somos los causantes y seguimos promoviendo el consumo el consumo para los mercaderes que son los que manejan el mercado. La palabra mercadero está muy desacreditada porque la asociamos a un tipo inescrupuloso, pero nosotros somos consumidores inescrupulosos también. Los mercaderes se dan cuenta que ese no es el camino. Que hay otro camino de consumir lo que hace falta, lo básico, no lo superfluo, no lo desechable. Todo es descartable ahora. Bien. ¿no? Y en consecuencia producimos basura, basura. Pongo el caso de la leche de Conacrole que antes se producía en botella de vidrio todos los días, se dejaba en la puerta, venía el repartidor, llevaba la botella sucia dejaba la botella llena. Ahora, Se envasan, eh, tengo el dato oficial, para Montevideo, 400.000 bolsitas de leche diarias que van a la basura. ¿Qué hace la naturaleza con 400.000 bolsitas de leche? Para que la gente se dé cuenta el monto de basura que generamos inconscientemente. Sí. Eh, Entonces, le voy a dar otro que... mensaje, Guillermo. Y Ángeles, ¿tiene alguno más? Ah, no, tenemos acá. Eh hay varios dice Alberto eh Desayago dice si será verdad el comentario de Cecilia esto es de hoy sí Alberto Desayago dice Horacio en el interior también se riegan plantas y lavan patios con agua potable gracias Guillermo abrazo dice Lidia Salomón buen día Radio 36 buen día Masió Ese ser maravilloso que nos enorgullece, dice Lidia. Y eh, no sé si es Alberto Ángeles que sí. manda estas fotos. Claro, de, él dice, de... si será verdad el comentario de Cecilia, producto de una maceta, este y cuatro más de una sola planta, que son calabacines. Ajá. Que pone ¿Cómo? uno arriba, un es un disco, ¿no? Un disco sí, sí. Eh, compacto como para que podamos o una, no, balanza, es sí, una sí. balanza. Es una ah, balanza, es una balanza. 4,700. Tremendo que la vacíen de una maceta. Sí. Claro. Tenemos que tenemos que reaccionar y hablar y crear conciencia, pelear y y rechazar. Por ejemplo, yo cuando voy al supermercado muy pocas veces yo estoy practicando la política que están haciendo los franceses en pleno centro de París no hay supermercados la, la política de los parisinos conscientes es comprar en el almacén de la esquina y el cartel dice el comercio de su barrio de, de la esquina le da vida a su barrio no vaya sí. al súper los sí. super están afuera en la periferia de París. Entonces, darle vida al barrio es tener un comercio con el cual Hugo habla con el comerciante detrás, del mostrador, el comercio minorista. Porque el supermercado es un mercado de tentación donde la gente pone en el carrito, carrito no lo que necesita y se siente feliz porque va a la casa con un un, una, un cargamento innecesario de productos descartables hay una reacción pero todavía no es lo suficientemente poderosa porque la publicidad es arrastradora es apabullante pero tenemos que tomar conciencia de que tenemos que bajar el nivel de consumo boicoteando los grandes centros de atracción y lo más grave es que la gente de escasos recursos que lo he podido comprobar personalmente va al súper, a veces ni siquiera para comprar, sino para ver lo que podría comprar lo que es peor yo conozco personal de campo en el establecimiento donde estoy vinculado, que va los domingos y va al shopping de de la terminal de Oño para ver el shopping y, y ilusionarse con lo que podría comprar lo que es una, una destrucción de la personalidad del ser del individuo porque la felicidad se transformó en poder comprar. Claro. Guillermo, eh, un par de mensajes para cerrar la columna esta. Están varios generando por ese comentario que vos hacías del gasto de agua en el lavado de autos. Nelson, claro. desde Tala, dice, a Guillermo lo conocí en las excursiones a Salcipuedes. Qué orgullo. Felicitaciones Hola. al programa. Y Raúl dice, buenos días, desde General Flores y por propios al arroyo Miguelete hay entre 15 a 18 lavaderos de autos, ¿cuánta agua se tira en 24 horas? Porque fusionan, funcionan las 24 horas, sí es trabajo para muchos, pero los gobiernos no ven esto, dice Raúl. Claro, pero el que el que le dé trabajo a gente no compensa el daño que se hace a la naturaleza, porque uno se lo ve enseguida por los pagos de jornales, pero el daño ese del agua no se cuantifica. Entonces, hay ahí un manejo equivocado de la escala de daño y beneficio. que Ese es el otro tema tramposo. No se equilibran la cuenta del daño y del beneficio, porque el beneficio es inmediato y el daño es para siempre. ¿Me explico? Entonces hay un un desequilibrio, una balanza que no admite ninguna comparación razonable ni válida. Hay que rebatirle sus argumentos. Son son falsos. Ay, y al, al compañero escucha que me saluda porque nos encontramos en Salsipuede, le digo que este año extrañé muchísimo no poder ir a Salsipuede. Claro, claro. Bueno, eh, esperemos que el que año que viene retorne normalmente eh, para poder hacerlo. Claro tenemos que hacer un esfuerzo para seguir con Gonzalo y con toda la gente esa peregrinación que es purificadora para el espíritu y para la conciencia uruguaya yrá sal si puedes exactamente guillermo vamos cerrando por hoy bueno, eh, muchísimas gracias no, la seguimos mucho para mí un gusto enorme y muchas gracias a la audiencia por su generosidad hasta la próxima un abrazo Hasta la próxima gracias Había andado por muerto Un sueño vencido